Que no te cuenten lo que pasa. Apaga tu televista, eta piztu erratia. televista, eta piztu erratia. ¡Perdito Madre! El vestíbulo olía a legumbres cocidas... ...y viejas... ...al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior... ...estaba pegado a la pared... ...representaba sólo un enorme rostro de más de un metro de anchura... ...la cara de un hombre de unos 45 años... ...con un gran bigote negro y facciones enosas y endurecidas... ...Wiston se dirigió hacia la escalera... ...era inútil intentar subir el ascensor... ...no funcionaba con frecuencia... ...y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día... Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la semana del odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de sus dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila decían las palabras al pie. Os hemos leído el inicio del primer capítulo del libro de 1984 de George Orwell. Bueno, arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon, Tamara, Botoietan, Arantxa. arratsaldeon ariara. Beste behin ere, hemen, errikolor irratxa joan, pasan astean kale egin genuen. Be... <laughs> <laughs> ba, kizue olako gauza gertatzen dira ere, baina gaur ezuekin gaude berriz. Gaurko gaiagandera izango denaiko, bueno, gai, eh, ez dakimodan pizka dagona eta baina ikuste askotan... Eh, Gai horren inguruan oso gutxi hitze egiten da. Da kontrol soziala izango dugu, ordun dugu gero salaketa, salaketa konezka batekin elkarrisketa. Eh, so, bueno, eh, horren aria nengo gara, pues seira, qué tal aurdenetik aurrera, gutsegorabera, baina Irratzaioari, hasiera eman baino lehen, eh, oso berri ona kontatu behar dizuegu, badaukagu beste errikoloreki gure artean. Maider jaio da, Mario ta, eta Monikaren ongi eh, eh, ongietorri Maider. Bai. Ala izteren bene gongo da, ziur botoietan ere. <risa> ba, gure maki, ba, akizue, eh? gure maki. <risa> Orduan gaur maki ez dago gurekin, baina, bueno, suposatzen dugu ongo dela, pues... Libur, kontu kontu kantaria ja danik bere alabagas bai. Eta honekin batera ba berriekin hasiko bai, gara hasiko Kolorez. Kolore guztietako informazioa. Bueno, eta herrian geratuko gara eh, beti bezala udaletxean hain zuzen ere, udalangilek batzar erabaiorra ospatu dute goizean zehar. Udalangileen eskaera eta oposizioko alderdien eskaeren aurrean gobernutaldeek erakusten ari dene itzikeria dela eta ba langileen mobilizazioa eta presioa indartzeko beharrezinbestekoa dela adela du e, udaleko lab sindikatuak. Azkenengo asteontan jadani ja uneta salitu ingara. gara, bide hortan itzor du aurrean daude gaur langilak izan ere e, goizeko mabietan eukiute bilkura aretoan egin. Sindikatuko guztietako batzar horrokorra eta emendik aurrerako estrategia finkatzeko. Batxarra maitzerakoan, prentxaurrekoa eman dute, elkarretara tzea burutu dute, et haien aldarrik irtenbide irten bide justua batopatzeko aleginean. Hori dela eta ondino ez daukagu aurreko horren berri, baina ziure astean zehar gureko egunean eukiko duzuela jadanik eskegita. Eh, recuerdo a las víctimas del desempleo los desahucios y la pobreza pues una semana más eh, digamos que diversas personas afectadas por recortes sociales llevados a cabo por el gobierno vasco pues ha realizado pues esta vez un cortejo fúnebre por los derechos sociales desde la delegación del gobierno vasco en Bilbao hasta la diputación fuera de vizcaya Todos ellos y ellas de riguroso luto acompañadas de enterradores eh, pues tampoco han faltado cirios coronas y bueno pues un poquito eh, a lo que nos tienen acostumbradas y acostumbrados eh, eh, estas gentes de, de berriozoa y demás colectivos sociales eh, todos ellos se han concentrado en señal de tristeza y duelo por las personas afectadas por el desempleo la crisis los desahucios Y las dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? De muchos de, de nosotros y de nosotras. De esta manera han denunciado que cuanto más necesarias son las prestaciones sociales, pues el Gobierno vasco decide hacer un recorte drástico de las mismas, aprobando un recorte de un 7% la cuantía de la renta de garantía de ingresos ...y en las prestaciones de complementaria de vivienda. Uh -huh. Es cierto. Y ante esta política de recorte, varios colectivos de Vizcaya reclamaron una política social... ...que amplíe los derechos sociales, en lugar de recortarlo. Por ello, han exigido al PSOE y al PP que retiren los recortes recogidos en la reforma de la, de la ley... ...y al PNV que no haga doble juego con su abstención... ...y al Gobierno vasco que retire la reducción del 7% de la cuantía... ...y al resto de grupos sociales parlamentarios... ...que rechacen estos presupuestos eh, antisociales. Sí, la verdad es que es un poquito más de lo mismo, ¿no? O sea, estamos en un momento en el cual eh, ahora mismo la situación social... ...sí que eh, es necesaria, ¿no? Una actuación clara y directa de, de los servicios sociales... ...tiene que haber garantía de ello... Y bueno, pues estamos viendo cómo se están recortando por todo por todos los lados, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de colectivos sociales que han participado en este cortejo fúnebre, ¿no? Como son las asambleas de parados de personas paradas, las asambleas abiertas de defensa de prestaciones sociales, Rilán, eh, Asamblea de Invisibles, de Riochoac, El CJE, eh, Danoklan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, La Posa los Abrazos, Iso Racismo. Uh -huh, Oida. Bueno, eta beste berri batekin, eh, guaso intxe, sukaldaritzan trebatzeko aukera sasibururen eskutik entuko zaigu eh, asteontan. Eh, Betidanik, izan dugu euskaldunok, ba sukaldarionaren ospea, baina, bueno, jakingo duzuenas hori ez beti egia izaten. <risa> hori dela eta, sasiburu elkarteko kidek sukaldaritza erra antolatu dute Ia honetarako. netarako, tailerra hiru egunetan burutuko da, azaroaren 8an, eta 25 eta 25an barkatu mm. eta egun bakoitzean ba Pare Black Platter sukaltzen erakutziko dute. Mm. Atxaldeko 7:30 eta 8akart izango da Gurutzetako kulturetzeko sukaldean eta bakizue. Animatu eskero, bai dena eman dezakezue elbide elektroniko honetan: sasiburu@gmail.com. Edota AUKako euskaltegian verás ánimas y teste Bye. pues vamos con la siguiente noticia eso eh, racismo de vizcaya pues nos presenta unas jornadas sobre abusos policiales de carácter racista pues que tenga, tendrán lugar eh, los próximos días 10 y 11 de noviembre en el centro cívico de san francisco de Bilbao. Bueno, sabemos que no es casualidad la elección de este contenido, ya que según señala este colectivo antirracista, las detenciones a personas extranjeras extranjeras suelen alargarse durante un tiempo excesivo, usándose así la detención como castigo. En muchas ocasiones se eh, superan en más de 24 horas el tiempo de detención de personas nacionales y han indicado que incluso en los casos en los que la persona extranjera tiene su permiso de residencia en vigor, En ese sentido, la Audiencia Provincial de Vizcaya pues, declaró nulo el sobreseguimiento que el 31 de marzo había decretado el juzgado de Bilbao ante la denuncia de un ciudadano extranjero por posible de detención ilegal. Sí, eh, dicho ciudadano eh, que interpuso la denuncia estuvo detenido desde las 10.47 del 24 de diciembre hasta las 14.23 del 26 de diciembre en la comisaría de la Chancha por no, ab por no abandonar el albergo de Bilbao. Asimismo, han recordado que diversos colectivos realizaron una denuncia pública el pasado 17 de febrero ante otro caso en el que también la audiencia fallaba en contra del archivo de otra denuncia y mandaba investigar la posible comisión de un delito de detención ilegal. Uh -huh. Mira, euskal Herrriagoaz baina eso zuurruti e, sestauragin zuzen ere muestra de dezinen sestahau indarkeria matzisten aurka. Indarkeria matstak ugariak eta askotarikoak dira zueta kisun les eta sistema patriarkalak munduko toki guztietan emakumeak diskriminatzeko eta zapaltzeko erreminta bezala erabiltzen ditu. Ikusgai dauden eta susenak diren horietatik hasita. Erazo fisikoak, psikologikoak, sexualak ikusezinak diren horietaraino. nio. Publizitatearen sektoreak gure gorputzak objektu bezala erabiltzea, emakumeak modu libre batean ibili ezin dugun gure herri zeinireta konpuntu beltzak, emakumen autonomiaren gaineko kontrola, beldurra. Beharrezkoa da, indarkeri hauei aurreiteko moduak ausnaurt, ausnartzea indarkeriaren Eh, sergatietara jos hori da insusen ere indarkeria matxista guztiei aurregin Pues eh Todas las mujeres del mundo en algún momento de su vida sufren algún tipo de, de, de discriminación y las diferentes formas de violencia. Entonces esta problemática mundial con la que la mitad de la población del planeta vive día a día y las estrategias que se tejen para combatirla pues es el objeto de la campaña de Muari Gave. Enfrent, eh, enfrentamos todas las violencias machistas. Patriarca de, de nogabe. Y como parte de esta campaña, pues os presentan esta muestra de cine contra las machistas que se ha venido desarrollando esta semana y que termina hoy en sexta o a las 7 Así que os invitamos a que vayáis y si podéis acudir. Y bueno, pues eh, nos comenta el colectivo que de Mugar y Gabe que huyen del victimismo y del morbo y rinden homenaje a todas aquellas mujeres organizadas, mujeres feministas, que tanto han luchado y luchan por un cambio real y de base eh, eh, de este sistema patriarcal. Y bueno, eh, luego más adelante las agendas lo diremos, pero hoy en concreto el eh, creo que es eh, sí, la película de Nagore de Nagore La Fage sí. a las 7 de la tarde en la casa en la casa no, la biblioteca, en la biblioteca municipal de esta. Mhm. Uh -huh. Olvida, osando. Eta preso bat egunkari bat lelame, lemapean kontzertua eskeniko dute gaur e, trapagarango gaztetxean. Urrun, e, oso urrun dauzkate giltzaperaturik erriko presoak, zigor kurtizen, akorunan, Oskar Kordoban eta Nerea Madrigin. Urrunduak, isolatuak, Euskal Herriaren berri jakitea izaten da, haimat Euskal presoren indariturria. Horretako herriko irupresoi, egunenokotasunez, Euskal Herriko aktualitatea jarraitu esaten antolatzen dute bazetxe gaztetxetik preso bat egunkari bat jaialdia. Kontsertuan aterako den dirua beraz, zigor, oskar eta nereari egunkari baten urteko arpidetza ordaintzera bideratuko da egora berrian gaudelako, violentzia bakarra orain, estatuarena delako egiazko konponbidea nahi dugulago. Hori da, euren e, lema, basetze gaztetxeak anturatutako jaialde honetan. E, gaur izango da, ost, e, gaueko beratxetan, laueruren truke, eta bertan egongo dira, saluespunk, barakaldoko taldea, eta feos pero majos, peras, animon, eta bertaratu. Vai. Bueno, llamamos con Las Noticias del Mundo, la Noticia del Mundo. Eh, Chile, en Chile, ¿eh? Proponen vender activos estatales para financiar educación mientras el movimiento estudiantil pues presenta un calendario de movilizaciones. Exactamente. Entonces, desde el gobierno surgió la idea de privatizar acciones de sanitarias para destinar recursos a planes educativos, mientras el ministro de Economía adelantó que la, la idea no le convence. Eh, un senador chileno dijo que se necesitan mil millones de dólares más para tener buen presupuesto para el sector. Mientras esta discusión sobre educación se concentra en el debate presupuestario, la Mesa Social por la Educación prepara una activa agenda de movilizaciones nacionales, además de un nuevo viaje a Europa para denunciar la represión gubernamental y pedir la mediación de Naciones Unidas. Por eso, durante estos días también siguen, ya sabéis, desde hace tiempo, en las universidades chilenas, eh, están con, con unas huelgas muy potentes, llevan mucho tiempo ya también con sus reivindicaciones, Sabiendo y este caer, día eh, sí, sí, las sí, van sí. a seguir eh, reivindicando e incluso intensificando. Bueno, tira, taberriekin ya, maitu dugu gorkos. Así que, bueno, ontze berta tamara ikniko du abestibat, eta jarraktuko A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. de su pinche madre se van a joder cuando me los encuentre me los voy a quebrar uno por uno Bueno, Eta, ya, Galleria y Kingo Diogu, como os hemos comentado antes, hoy vamos a tener el control social como, como un poco tema. tema de reflexión, sobre todo. Eh, os hemos mencionado también que vamos a tener una entrevista, ahora a las 6 y cuarto vamos a hablar con Bego, que es miembro de Salaketa. Salaketa. Mm -hmm y lo que vamos a hacer hoy sobre todo es dar unas bueno unas pequeñas bueno casos realmente son eh, realidades que existen sí. eh, a día de hoy para que también para ver si para que reflexionemos un poquito también ¿no? un poquito el control social tan sutil porque muchas veces es muy sutil no nos damos cuenta de que existe, pero está ahí. Y que está ahí que es el peor de todos, que exactamente. El, peor de todos. Es. el el que no nos damos cuenta y eso sabemos es. que está ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha reabierto una investigación para analizar la denuncia presentada por el grupo 17 de marzo Sociedad Andaluza de Juristas por la existencia de ficheros ideológicos de activistas que serían manejados en exclusiva por el Cuerpo Nacional de, Pel de Policía. También nos podemos olvidar que en Euskal Herria, pues ha constatado la presencia de listados de decenas de miles de personas que no pueden optar a ser elegidos en las elecciones. Eso es. Eh, por otra parte, también, y un tema que es muy recurrente hoy en día, que todo el mundo utiliza, utiliza la mayoría de las gran, de las personas, que es el Facebook, es una herramienta, una red social totalmente extendida por todo el mundo, eh, pues en una investigación realizada por un periodista llamado Tom Hopkinson para el periódico de Guardian de Londres, se descubrió que Facebook es un arma militar de espionaje y desestabilización creada, atentos al dato, por los sectores más, más extremistas de la derecha, los siniestros neocons o los neoconservadores, para captar información de toda la gente usuaria de esta red social y manipularlos con fines geopolíticos y estratégicos. No podemos olvidar Eh, que en Facebook participan todos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que son 16, nada más y nada menos, y comenzando por la CIA, el Pentágono y el Departamento de Defensa. Madre mía, miedito. Y tenemos que contar que el Facebook es una herramienta que utilizamos to, en la mayoría topichichi, casi. y en el cual, jo, es, a veces a mí me da hasta un poco de miedo, no eh, la, la gente lo que puede llegar a mostrar es ¿no? En, en su perfil y si yo soy capaz de verlo sin ser su amiga cualquiera puede verlo imagínate la hacía entonces pues eh, bueno y de hecho hay muchos casos de personas que bueno pues que saben perfectamente que que como eh, mensajes de facebook y cosas de facebook pues bueno luego sí que han sido eh, más o menos que, que sí que han sido leídos por otras personas e incluso les han Eh, eh, invitado, entre comillas a cerrar sus uh -huh. propias páginas ¿no? o sea que lo que pensamos que nadie lo ve más que nuestros amigos y demás es mentira o sea, al final todo, todo el que lo quiera ver lo puede ver perfectamente y hacen para que se vea además vamos ahora, vamos a hacer la, la entrevista, vamos a llamar a Bego de Saláqueta Ah, pero antes nos dice, nos dice nuestra técnico de botones, Tamara, que antes nos va a poner una cancioncita. Habenduko gau batean Izarriketzela Urbildu nintzen eskean Oi vesela Este cosu maitas Barruan gordeta Beranduz ato ja danik Guztu nazeta Zer falta ja lastana Ainzara ederra Guzurarentzat labana Hotza a Bego casi, casi conectada, pero no queríamos eh, dejar pasar también otro dato importante. Para la reflexión. Exactamente. Antes. Con el móvil llegamos a una combinación ideal entre el gran hermano de Orwell y la Sociedad de la Comunica de Comunicación Capitalista. Uh -huh. Y esta sumisión voluntaria tan masiva y tan dependiente implica una herramienta desarrollada y promocionada por un sistema que nos lleva a cuestionar algunas cosas. Mientras estás hablando con alguien por teléfono, eh, móvil y... y también por un fijo, ¿cierto es? Es muy sencillo para las autoridades escuchar y grabar tu conversación en colaboración con las compañías de telefonía. Y es más, saben perfectamente en qué lugar estamos. O sea, el, de hecho, el móvil es el mayor GPS ha habido y por haber, o sea, que es un control total y absoluto, ya no solamente las conversaciones, sino del lugar exacto en el que esa persona está, está hablando. También comentaros, a modo de reflexión, que en el Estado español no hay ningún dato oficial ...sobre el número de escuchas telefónicas legales... legales ...pero estos datos existen en otros países europeos... ...o sea, el hecho de que no estén no significa que no las haya... ...que las hay... ...que las hay... ...y en Francia, por ejemplo, en el 2008... ...hubo unas 30.000 escuchas legales ordenadas por un juez... ...en proporción 15 veces más en Italia... ...12 veces más en Holanda... ...y 3 veces más en Alemania... ...o sea que esto es un instrumento global de control... Impresionante. Bueno, Bego, ya Yaguer, Arte Andago. Aupa, Bego. Hola, Rochaldeon. Caixo, Bego, Kaixo, Rochaldeon. Rochaldeon. A ver, a ver ¿nos oyes bien, Bego? Sí, sí, os oigo bien. ¿Vos notas? Sí, sí, perfecto, perfecto. Pues que venga. tenemos a veces problemas técnicos, pero ya poco a poco vamos solucionando. Eh, bueno, Bego, antes de empezar la entrevista sobre el tema que nos vienes a hablar, te vamos a hacer unas preguntas así de calentamiento, que son preguntas de respuesta rápida, uh -huh. para conocer también quién eres y qué piensas de algunas cosillas, ¿no? Muy Entonces, eh, ¿de dónde eres, Bego? Bueno, yo soy de Saláqueta, de Saláqueta, Araba. ¿De dónde soy? ¿De dónde? ¿De, de qué pueblo? Sí, sí, sí, sí, sí de, ¿de, qué ¿de, qué pueblo, pueblo? ¿de qué pueblo eres? Ah, bueno, yo soy eh, nacida en Durango. Luego he vivido en diferentes sitios y aterrizé en Gasteiz. Ah, perfecto. ¿Y qué, qué echas en falta? ¿Y qué te parece que está de sobra en, en tu pueblo, en Gasteiz o en Durango? En, pues, o donde en Gasteiz, ¿qué sobra? Mira, pues sobra, desde luego, eh, control. El control el control policial es tremendamente visible tremendamentedamente visible el poder de los municipales sobra totalmente y falta pues espacios de libertad en la calle que, que cada vez está más difícil disfrutar de ella en plan no, no para apotear, sino pues para, para juntarse, para debatir, para hay cada vez está hay cada vez más restricciones para organizar actos en la calle. Muy bien. ¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra baracaldo? Barakaldo pues la industria y pericoso la barriada. Ay, oh, ay, oh, oh, oh, pericoso no. la barriada oh, que te estoy viendo últimamente con la con la con la de cucucha, con los derechos sociales, con los recortes sociales, digo, Dios mío. Si llego a su edad, me gustaría ser como él, con esa cabeza... Uy, a mí también, y sí. creo que esa reflexión luego la tenemos todos y todas. Sí, sí. <risa> Perico, bueno, aparte que le conozco personalmente y me parece que es una persona encantadora y, y bueno, pues coherente y con además con mucha chispa de la vida, sí. pues eso, pues me viene eso, pues en la zona industrial... Perico? Pues mira qué casualidad que estamos justo emitiendo desde el portal de al lado de Perico. Hola. <risa> eh, ¿Un lugar que te gustaría conocer y uno que no? ¿De dónde? Del mundo. Uf, oh, chica, pues es que no sé. A mí en principio me gustaría conocer todo. Hombre, no me, voy a, no me gustaría estar pues en Guantánamo en un sitio de esos, pero conocer pues, pues, pues todo, todo, todo. A mí me atrae muchísimo pues Por ejemplo, a mí África me atrae mucho, ¿no? Pero pero disfruto con el pantano de Gasteiz, no sé cómo decirlo. <risa> si tuvieras al alcalde de Gasteiz delante, ¿qué sería lo primero que le dirías? Pues pues le diría que, que, por ejemplo, las todas las declaraciones y todas las actuaciones y declaraciones sobre todo con el tema del fraude social, y con, con esos discursos institucionales racistas de, de criminalizar a la gente pobre a la inmigración, pues que stop y que se lo mire. O sea, que se lo mire y que cuando hable, hable de datos y que no hable de, de fabulación. Pero bueno, eso tiene un objetivo, ¿no? Mm. Pero lo que le diría es eso, que recurran los datos. Como no tenemos poder, pues te, te tienes que aguantar, ¿no? Pero decir, chico, esto, si lo digo yo, me, pues, pues igual me, me, me meten a juicio entiendes? Sí, sí, sí te entendemos perfectamente. Pues eso, le diría eso, ¿no? Porque ahora mismo pues hablo de una policía de padrón, está persiguiendo a la gente, están controlando muchísimo a la gente, pero pues, a un tipo de gente, ¿entiendes? Ahora te voy a decir unas palabras y, y, y la idea es que tú me, me digas una palabra que te viene a la cabeza cuando yo te digo. Entonces, por ejemplo, si te digo la palabra palestina... Pues... Lo primero que te venga a la cabeza pues Me parece terrible lo que está pasando Garzón Garzón, pues Pasando olímpicamente O sea que si algún día se hace historia En este pueblo que se haga Justicia con él y por lo que hay ¿Democracia? Pues En principio una, una gran mentira ¿Sexo? Pues Algo a disfrutar ¿Calle? ¿Calle? la calle para estar con la gente, para charlar, para debatir, lo mejor. Muchas gracias, luego, la última pregunta, si pudieras cumplir un sueño, ¿cuál sería? Un sueño. Pues pues pues bueno, yo un sueño que no existirán las cárceles. Eso uh -huh. es que vamos muy bien. Bueno, pues como os contábamos antes, eh, Bego es una compañera de Saláqueta, de Saláqueta Áraba en este caso, uh -huh. y, y bueno, cuéntanos Bego qué, qué es Saláqueta y cuál es el objetivo o por, por qué existe Saláqueta. Bueno, pues Saláqueta surgió hace aproximadamente 30 años y surgió porque una serie de personas en ese momento vieron pues que había una conculcación de derechos muy grandes, que en las cárceles la impunidad era terrible, el desconocimiento era también muy grande. Y entonces se dedicó un poco a, a visibilizar, a denunciar, sobre todo, a denunciar lo que estaba ocurriendo, el sistema penitenciario, las cárceles y el, los objetivos. Pues la abolición, fíjate, estamos, la abolición. Se van a cumplir 30 años y hay muchísimas más cárceles que hace 30 años y muchísimos más presos. O sea, pues, pues así, que si no existiera habría que fundarla. Y sabemos, sabemos, estos días se va, no sé si se ha inaugurado ya la cárcel la macrocárcel nueva de, de, de, ¿Zabaya? de Zabaya, Zabaya, eso de, es, en Anclares, en Anclares, pero si no se va a abrir estará enseguidita, ¿no? Y ha preparado todo. Sí, sí, o sea, la macrocárcel eh, ya está inaugurada, sí. pero sí, bueno, el traslado de personas asegurar. presas pues se irá haciendo pues, con bastante, digo yo, con bastante oscurantismo, con porque esas cosas, en base a la, a la peligrosidad y todas esas cosas, pues se irá poco a poco llevando a la gente, la cárcel vieja sigue abierta, porque uh -huh. dijeron que la iban a cerrar, de momento sigue abierta, sí. y de momento parece que se quiere hacer un CIS, que es un centro de inserción social, con lo cual estará cumpliendo una función de cárceles que nosotros intuíamos que, que no, que se iba, además Ballizo debió decir que se iba a cerrar, pero no aparecía en ningún lado, Y Zavalla, pues, a pesar, se construyó con todas las ilegalidades del mundo, eh, con un, era una es una zona medioambientalmente protegida, uh -huh. se pasaron por encima, o sea, no solicitaron ningún permiso con temas de impacto medioambiental, no había ningún proyecto, se pasaron por encima, pues, eso del gobierno vasco y de todo. Sí. Y, y bueno, pues, con toda esa impunidad se ha hecho la cárcel y que y que poco más o menos pues a, tendrá capacidad para 1800 personas entonces pues, sí. hombres y mujeres hombres y mujeres uh -huh. sí. o sea, es, es pero en esta macrocarcel ni en la que se va a hacer en Zubietta ni en la de Iruña, que o sea que se van a hacer tres o sea va a haber tres macrocarceles en Euskal Herria sí. nuevas con casi 4000 plazas 3500 4000 plazas oh, o sea es, es escalofriante barbaridad. es escalofriante Y además, el agravante es que en el tema de mujeres, en el País Vasco no hay un, no hay módulos para madres. Es decir, mm, una chica de que langaray se queda embarazada y automáticamente, como no hay un módulo de madres, es dispersada pues a una cárcel de madres si quiere continuar con su criatura. Total, se le separan de su compañero sentimental en ese momento y del padre de la criatura, se la llevan a no sé dónde... Y, y luego, pues, si la criatura está con ella tiene, durante tres años, y si no hay plazas a los tres años, si no, oye, si no hay plazas, perdón, si a los tres años esa mujer no tiene quien se haga cargo de esa criatura, o su familia, o quien fuera, o quien el juez de turno considere que es una familia adecuada, pues pierde a su Piedra, criatura. Sí, y pídatela. luego es muy, muy, muy difícil recuperarla. Y es un auténtico drama. Y en estas nuevas macro cárceles ni siquiera han contemplado esa posibilidad ¿sabes? aunque hemos pedido muchas veces ¿no? que, que se haga un módulo de madre uh -huh. bueno. claro, como panorama sí. hemos contado estamos hablando del programa un poco de control social desde diferentes ámbitos eh, cuál es la posición de, de salaqueta eh, de hablar de la cárcel como control social como o sea, para qué pensáis que, que sirven las cárceles y cuál es la opción de Salaketa? hombre las cárceles las cárceles primero son un gran negocio uh -huh. Un gran negocio fíjate si una plaza de un preso político un preso político no de un preso en la cárcel cuesta y también de un político claro de, de unos 6-7 millones millones de pesetas digamos eh, fíjate un piso de acogida con cuatro presos cumpliendo la libertad condicional o lo que fuera con una persona y un grupo de voluntariados y utilizando los servicios comunitarios de la ciudad papá papá papá pa, pa, pa, cuesta cuatro cuarenta y cuatro año O sea, la diferencia es tremenda ¿no? en cuanto a costo y sobre todo en cuanto a costo humano y luego las consecuencias de la cárcel ¿no? que se derivan de ahí. Entonces, primero, la cárcel es un gran negocio y es una visión navegante. El control social es pues eh, decir a los ciudadanos que respetemos las leyes establecidas y el orden social existente. También funciona como un elemento resocializador. Es decir, en la cárcel se enseña pues a, te, te tienes que... Re ...readaptar a un medio... ...que no conoces... ...¿eh?... ...y entonces pues ahí aparece... La, ...la obediencia... ...el miedo al castigo... ...la sumisión... ...la disciplina... ...la jerarquización... ...o sea la cárcel es... ...una... ...es como una caricatura... ...de la sociedad... ...de la cárcel... ...te encuentras absolutamente... ...todos los problemas... ...que hay en la calle... ...desde la pobreza... ...la disidencia... ...la marginación... ...la jerarquización... ...la violencia de género... ...las relaciones de poder... ...o sea... ...todo... ...todo eso te encuentras... ...en la cárcel... y luego además del control social que ejerce dentro si sí es un avisado de antes, ten cuidado con estas leyes porque tú vas a venir a parar aquí y, y, y además de... sirve para legitimar por mí, eh, para crear alarma social y decir a la sociedad, mira, los malos de la película los tenemos todos dentro, te dejas, porque ¿no? en la cárcel los grandes delitos ecológicos o de gran tráfico de armas o de grandes tráficos de drogas todo eso no está en la cárcel la cárcel está llena de pequeños delitos, sí. Sí. de enfermos sobre todo la enfermedad mental, está muy disparada. Hay un grupo de 700 a 50, 800, que sería Lo, la, la gente disidente, ¿eh? que le llamamos presos políticos y que puede haber desde los vascos hasta el FRAP, hasta los grapos, hasta no sé qué. ¿eh? Y luego el resto, el resto que ahora mismo son 71.000 personas, o sete, 70 y, sí, 71 o 72.000 personas, 71.900, mira. Los últimos datos eh, que son de agosto por ahí, 72.000 personas y pues hasta ahí son pequeños delincuentes, mucha gente enferma mm -hmm. con psicomanías, con con la salud mental muy muy muy presente, pues lleno de gente pobre, ¿no? Y cuál sí, es la eso, consecuencia sí, eso está, de eso no solo inventa laкета, ¿eh? esos datos sí, es sí, claro. no, sí sí está claro. ¿Y cuál es la consecuencia de de todo, todo esto que nos cuentas eh, en las personas, ¿no? Cuando cuando ya terminan su proceso de de cumplir condena, ¿cuál es la consecuencia real en las personas? Las consecuencias en la cárcel, por ejemplo, bueno, las consecuencias, primero, en la cárcel, las consecuencias de la de la cárcel en las personas mientras están dentro, ...no es lo mismo, dependiendo de qué tipo de gente... de ...no es lo mismo ser un preso político un preso social... ...y no es lo mismo estar en primer grado o en régimen FIES... ...aunque ahora dicen que no existe, pero en la práctica existe... ...o estar en un tercer grado en libertad condicional... ...es decir, los presos políticos, por ejemplo... ...a nivel social, eh, todas las semanas tienen visita... ...está su gente, tienen un gran colchón social... ...o sea, a nivel afectivo, digamos... Eh, ...es una gente que está cubierta, ¿no?... ...y es verdad que casi todos los presos y presas políticas... ...están en un primer grado, en grados de aislamiento... ...donde están muchas horas fuera... ...los presos sociales también, que sean muy reivindicativos... ...o lo que fuera, también están en los grados FIES... ...pues pues esos destrozan a las personas... ...porque puedes estar hasta 22 horas dentro... ...20 horas aislado totalmente, ¿no?... ...y si sales al patio sales solo... ...y no es lo mismo estar así durante un año, 10 años, 15 años, pero absolutamente a todo el mundo yo creo que le pasa factura, ¿no? Uh -huh. a, a estar pues en un tercer grado o en un segundo grado, tercer grado pues que sales a la calle y vuelves a entrar o en libertad condicional cumpliendo. O sea, la mayoría de la gente cumple la condena dentro, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Luego nos, hemos visto entonces, que entonces eh, para mí otra de las De, de las consecuencias muy grandes que tiene el encerramiento es o sea los efectos de la prisionización que llaman los psicólogos ¿no? que es asumir los valores de, de la prisión es decir, que seas una persona muy sumisa, las jerarquías y luego claro, eh, la desconfianza el, hay gente que empieza a consumir dentro de la cárcel los que están consumiendo pueden agravar sí. eh, su, su, sí. sus consumos Luego está pues, el aislamiento, ese tiempo muerto, es decir, una persona que va en la cárcel, su, su vida se, se sitúa dentro de la cárcel y la de su familia, la de sus amigos, en paralelo, va por otro lado. Es decir, es como me decía a mí un preso que colabora mucho con nosotros, que estuvo 20, ha estado 25 años dentro, me decía, es como cuando se muere una persona en la familia y en ese sillón al principio todo el mundo ve que en la sala falta, ¿no? Ese hueco, pero con el tiempo ese hueco ya no existe porque ya se la ha llenado con otras cosas. Y con nosotros pasa lo mismo, o sea, ya la familia hace sus planes de vida, se va desarrollando por otros caminos y entonces esa persona pues incluso teniendo familia, eh visitas, ¿eh? Incluso teniendo relaciones familiares y sociales que en muchísimos casos de los presos sociales están Eh, ...muy dificultadas, porque fíjate, si un preso es de Canarias y está cumpliendo en Anclares... ...pues es que su familia no puede venir a verle, entonces, y en muchos casos además, porque hay mucho dolor... ...ha habido procesos muy dolorosos... ...pues también están rotas, ¿no?... ...y luego dependiendo del tiempo también van desapareciendo... ...esas relaciones familiares... ...entonces, pues pues claro... ...las consecuencias es la soledad... ...es el aislamiento... ...es el problema afectivo... ...eso de no sentirte parte de nada... ...ni de nadie... ...que por ejemplo en el caso de los políticos eso no ocurre... ...y que a mí me parece que para el equilibrio personal es fundamental... ...ese equilibrio emocional... ...de que te quieran, de ser querido de ser respetado, respetada, escuchada, ¿no sabes? Uh -huh. Eso sí, desaparece claro. con en muchos casos con los sociales. Uh -huh. Tenemos una información aquí que el 24 y el 25 de este mes vais a hacer un congreso situura políticas sociales para abolir la uh -huh. la prisión. Sí. Y bueno, parece el objetivo es abrir un debate que nos permita cuestionar y definir uh -huh. los objetivos y las formas de prevención y lucha contra el delito en nuestras sociedades. Sí. Eh, bueno, como ¿No surgió la idea de hacer este congreso? Pues porque es? la idea es un poco, bueno, está todos todos los años organiza un congreso con el tema cárcel o salud, cárcel salud mental, cárcel menores, cárcel no sé qué, porque claro, yo te estoy diciendo que hay 72.000 personas, pero aquí no entrarían los menores, o sea, los menores que no se sabe ni cuántos hay, te estoy hablando de población adulta. Entonces, claro, eh, este año, como se cumplían más o menos los 30 años, pues queríamos… Eh, Trabajar un poco esto, incluso personas que han pasado por sala, que está a lo largo de su vida, pues también que, que intervinieran en esto. Y luego, pues sacar un poco a la calle el tema de la cárcel. Y luego, además, como se están como la, la construcción la construcción de macrocárceles es tan terrible, tan, tan, se van a hacer, bueno, en el año 2005 me parece ya es que, que se, se hablaba de construir 11 macrocárceles más. Sí, no o sea, purpose. 11 macrocárceles más. Entonces, eh, era un poco de denunciar esto, sin más, denunciarlo, porque porque la cosa va por ahí. O sea, a mayor desigualdad social, más cárceles. No sé si me escucháis. Sí, sí, sí. sí. Perfectamente, perfectamente. O sea, que la historia no es que hay otras alternativas o que se pueden plantear otro tipo de cosas. Es que la cárcel no se puede entender sin este sistema económico-político, no bueno. se puede entender. O sea, es una pieza del puzzle fundamental. La cárcel es el fracaso de las políticas sociales, mm. de un sistema económico que, que vomita a, a la gente que, que no es necesaria. Y entonces, eh, a, a mayor desigualdad, pues más cárceles y se vayan, va, y se van a llenar. Sí, sí, se sí, llenarán. Sí, eso es cierto. Sí, ya están llenas de eso, no es sí. una forma de terror social y una forma de mantenernos también pues, más más sumisos, más borregos y y me lo reviví. Sí, y lo que has comentado además tú, o sea, ese es que es, está claro que las cárceles son un negocio. Al final cuando una persona una persona que está presa no puede comprar la pasta de dientes que quiere o no le pueden meter a su familia la pasta de dientes que quiere o también ahí se forma un la la un también, conglomerado ¿sí? y una así que, que es impresionante. Sí, no, y además ahí, ahí está, pues ahí ahí se están forrando las Comlović, Botin, mm. eh, la familia Oreja, o sea, todo esto tiene sí, nombre y apellido, de, o sea, de son las la multinacionales ocio. que están construyendo toda la industrial cemento, porque cada claro, una la construcción de una cárcel, macrocárcel lleva carreteras, no sé qué, sí. no sé cuántos eh, infra, otro, otra creación de otro tipo de de infraestructuras que además Necesitan un mantenimiento anual, es que ahí se mueven mo montones de dinero, montones de dinero, uh -huh. que uh -huh. es muchísimo más barato. Nosotros no estamos de acuerdo con las cárceles, pero ya que de momento, pues ya si, si se tienen que hacer lugares para tratar los pequeños delitos, habría que modificar el sistema penal, habría que hablar de… De el concepto de delito que es un delito o sea un preventivo porque aquí hay hay un montón de gente preventiva en las cárceles que ni siquiera ha sido juzgada pero que los pero que están ocupando plazas y están dentro y su vida se está paralizando ahí entonces Habría que cambiar una serie de conceptos y luego pues hacer módulos mucho más pequeños, hacer un trabajo de de de rehabilitador, quiero decir, en en el sentido de que si yo le echo una faena a alguien, pues vamos a tratar ese tema y vamos a ver cómo puedo compensar a esa persona que yo le echo una faena, ¿no? Sí. Pero pero todo todo todo absolutamente todo está judicializado. Sí. Todo. O sea, un chaval antes pegaba una patada o, o yo misma rompía un cristal en un escaparate, y va con mis padres y, oye, mira, apagas el cristal y vas a pedir perdón, ¿no? Ahora vas a juzgar, sí, sí. es que esto no es normal. Ya. Sí, está claro. Bueno, luego pues nada, muchas gracias por, por todo lo que nos estás contando, la gente que quiera profundizar más en este tema, que es interesantísimo, pues sabe que, que ahí esta Saláqueta, que está en Ara, pero también en Vizcaya tenemos Saláqueta, uh -huh. y bueno, el, en Vitoria Gasteiz, el 24 y el 25 de noviembre, en la sede de la escuela eh, Universidad de Trabajo Social, estará el seminario, bueno, el congreso Políticas sociales para volver la presión que estará abierta la matrícula por quien si quiere ir profundizar en todos estos temas que nos ha abierto boca a Bego sí. y bueno, Bego, pues muchas gracias por, por tu participación y por atendernos Vale. Gracias pues a vosotros porque no es fácil hablar de la cárcel, ¿sabes? Ya, pues si pues, no no es fácil porque cada vez lo ocultan más y encima sí. además las hacen en los desiertos, en los páramos Es ¿Eh? como que no existiese. Para que no, no se, no se no. vea. Es como para no que existe. Para que no, no se ¿no? vea. Entonces, pues bueno. Si Oye, que, ahí, que si lees no a Perico no Solavarría, un de mi parte. por supuesto, ya le vamos a decir. Debo de Gasteiz. Ya vale, vale, vale, vamos vale. a decir. Y vale. Manol, que es mi compañero y lo conoce mucho. Ya le vamos ya a, a decir. Vale. Y que sepas que siempre vas a tener, rico lore tanto la, la radio como pa, como la web, para que podáis darnos vuestras opinión libremente, sugerencias y todos estos datos que, que la verdad que nos ha dejado un mal cuerpo impresionante. Sí, tenemos una página web. Si quieres mandar, bueno, Salaketa o cualquier organización quiere mandar dar información, noticias, opiniones lo que sea, es info arroba punto org y allí, bueno, publicamos todo tipo de noticias o todo lo que normalmente no se publica en otros medios, entonces que sepa que se está abierta también para salaqueta en Vizcaya, sí que hemos estado alguna vez con, con ellas y con ellos, sí. uh -huh. pero bueno, como estáis allí en Árabe, igual no nos conocíais, que sepáis que hay una abierta, una puerta abierta aquí también para vosotras, ¿vale? Vale. Bueno, es que recasco Venga, es que recasco. Venga, recasco, es que recasco. Agur Agur, agur, agur. Bueno, pues Después de la entrevista que hemos tenido con Bego de, de bueno vamos a, a recuperar una de las partes que teníamos antes en el programa, que es el tema de recomendar un libro. Y como hemos empezado abriendo el programa con un pequeño trocito de, de primer capítulo de este libro de 1984 de George Orwell, Eh, esta obra fue escrita eh, entre 1947 y 48 o sea que se remonta mucho en el tiempo y fue, fue publicada en el 49 y esta persona o sea, eh, george orwell fue el que introdujo pues conceptos como el omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor ¿no? mm. eh, también de la notoria de la notoria habitación 101 de la ubicua policía del pensamiento y de la neolengua, Eh, y digamos qué eh, la adaptación del inglés eh, en la que se reduce y se transforma el léxico con fines con fines represivos no basándose en el siguiente principio lo que no está en la lengua no puede ser pensado tela y bueno pues muchos analistas pues detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de, de 1984 ¿no? pues sugiriendo que estamos eh, comenzando a vivir eh, en lo que se ha conocido como sociedad eh, orwelliana Eh, bueno, y el término eh, el término or orwellano se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela uh -huh. eso es. en esta novela eh, la novela está basada en varios ministerios de la sociedad y son claro, los es? los siguientes el ministerio del amor que se ocupa de administrar los castigos y la tortura el ministerio de la paz que se encarga de asuntos relacionados con la guerra y y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente, es decir, si hay guerra en otros países con otros países, el país está en paz consigo mismo. Hay menos revueltas sociales cuando el odio y el miedo pues se enfocan hacia otros, hacia hacia otras fuera, partes, otro eso es. El Ministerio de la Abundancia, encargado de los asuntos relacionados con la economía y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento y el Ministerio de la Verdad que se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo incluyendo fotos libros periódicos para conseguir para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia que por supuesto es la mantenida por el estado y deciros también ¿no? que los lemas eh, del partido de cuya invención eh, bueno los lemas del partido no que habla que en este en este mundo de 1874 existe es eh, paz es guerra cuyo significado invertido sería guerras paz ya la, ya la guerra produce el miedo de los ciudadanos haciendo mucho más fácil hemos parado mucho más difícil difícil que se rebelen pues por temor a la, a la invasión de, del país enemigo libertad es esclavitud invertido sería esclavitud es libertad pues el esclavo se siente libre al no conocer otra cosa e ignorancia es fuerza cuya inversión daría como resultado fuerza es ignorancia debido a que la ignorancia es eh, la ignorancia de los proles también evita su rebelión contra el partido así que bueno es eh, un libro para leer y un libro para asustarnos un poquito por ese paralelismo que os contamos entre esa sociedad de 1984 y la que vimos actualmente bye bye. Bye bye. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Bueno, y vamos a empezar con la agenda, pero vamos Pita. a hacerla con un poco de divertida también, para que dejarnos con un poco de buen cuerpo después de este programa, ¿eh? que salimos ahí con un poco ahí ya, para dejarnos un poquito buen cuerpo. Venga, eh, hoy viernes, día 4, como os hemos dicho antes, muestra de cine contra las violencias machistas que se desarrollará, bueno, eh, que va a ser en el Estado, en la biblioteca municipal. Yo se proyectará la película de Nagore sobre el caso de Nagore Lafaje, eh, la joven asesinada en San Fermines, y es un relato muy interesante de cómo pues la justicia es muy injusta. Y eso es a las 7 de la tarde en la biblioteca municipal de Estado. Gaur hosti ere, barakaldoko gaztea asamlada kantolatuta, eh, trikipoteo egingo dute herritik eta zazpiter ditan aterako da San Bixenteko elizatik trikizulo taldeagaz. Eh, gaur ere, laguntasuna antza taldea folk sesion bat egingo dute atari tabernan San Bixenten, eta eh, talenea egun bezela, sasuel, saluespunk eta feosperomajos taldeek beratzi tarditan kontxertu emango dute trapagarango presoen egunkarien alde, eh, bazetxe gaztetxean. mañana pues eh, bueno está el Festival Internacional del Teatro de Santurchi y os invitamos a que si os apetece ver un poco de teatro, pues por la tarde vayáis a Santurchi. Vale, el lunes eh, día 7 se celebra la, eh, es el aniversario de la noche de los cristales rotos se va a celebrar en, en diferentes puntos de bilbo seguramente que casi todo se centralizará en, en la parte ruma. de una eso es en la parte de una mono pero de todas maneras eh, esperamos que el lunes como muy tarde esté colgado el programa en, la, en nuestra web de rilor we E, eta bueno, datorren aste artea sortzia, bat elkarteko kideek, zu kaldaritza taierra antolatu dute, eta bueno e, taierra irugunetan e, izango izango da, eta ziko da datorren aste artea, hasi que bueno, ba e, arajun nahi badauzue, ba a ber, e, izen aman dezakezue honako elbide elektroniko honetan. Dasaziburu arroba gmail, com, edota aeka euskalteagian. Venga, animatu! Egun horretan ere, azte hartan saspi eta bilboko enzantxe bulegoan, arratzaldeko sortziretan, harria eh, ikuskizuna egongo da. Zinebi hasi baino aurretik eingo den ikuskizuna eta harria filma jarriko dute.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 Y el próximo jueves día 10, pues el racismo de Vizcaya presenta unas jornadas sobre abusos policiales de carácter racista que tendrán lugar eh, por los días 10 y 11 eh, de noviembre en el Centro Cívico de San Francisco. Y para apuntaros, pues tenéis que llamar a, a su racismo. Y también comentaros que esa Siburus Carataldea va, eh, bueno, el, el próximo jueves eh, va a, a, a, a, a, proyectar. a proyectar, gracias, Aira, el diaporama, bueno, a Paisa Cobeto o diaporama. Y va a ser a las siete y media en la Kultur de San Vicente. Y se nos ha comentar que mañana, en el casco viejo de Bilbao, la, eh, los de Gau Escola de Ipes van a hacer un triquipoteo por toda la parte de Bilbi. Luego hay una Bercho Bascaria con Iturriaga, Freddy Payá... Y el ganador de las chapelas de toda la vida, ¿cómo se llama? Se me ha Andonia Gaña. Y Andonia Gaña. Y luego por la tarde a las 7 habrá conciertos en el Saspicatu. Entonces ir comprando tickets que se están acabando. Ah, por cierto, por cierto, ahora que hablamos de planes así como más, un poco más festivos también. Mañana es el Icas Leguna en ah, eh, con Vamos a tener representación baracaldesa, sí. con lo cual seguro que mucha gente mañana desde, desde bien temprano se acercará para Villabona. Bueno, bajendarekin ya maitu dugu, errikolore gaur ere badoa, baina, eh, joan baino lehen, ba, epatugun besela, gaur, bueno, eh, errikoloreki de txikitzu bate dekogu, de maki rida. eta eta Monikaren alabaja joindak, azteontar, maider. maider, da beraren txat izango da, eskerengo kanta, eta suegustien txako ere, baina bereziki, maiderren maider txat. Aupa, maider. Venga, graarte... ¿Cómo caminaba?